Y ahora tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Salud y Espíritu... ...junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. Buenas noches Leonel, adelante con el programa. Esta noche vamos a hacer un programa diferente. Para empezar estoy transmitiendo desde el centro de Santiago para todos ustedes. En el programa pasado mencioné y en anteriores también... ...que dentro de la revelación que nos entregaron a los seres humanos los seres interestelares que forman parte del universo, de la administración de nuestro universo, yo quería hablarles un poco de lo que pasa después de que nos morimos. ¿Qué es lo que hay después de la muerte? ¿Qué fue lo que nos contaron? En el documento 86 del libro Durantia está muy bien descrito cuál fue la evolución primitiva de la religión. Cuando hablamos de este tema, necesariamente muchas personas creen que vamos a hablar de religión. En realidad de lo que vamos a hablar es de un sentimiento, de una emoción desde lo más profundo del ser humano que viene desde que el ser humano es ser humano. La contemplación de algunos fenómenos de la naturaleza, la contemplación de lo que pasaba con sus congéneres cuando producto de alguna lucha o de algún accidente, de un de un problema sísmico, por ejemplo, de un derrumbe. entonces de pronto se encontraban con que su amigo con el que había estado compartiendo ahora estaba ahí en el suelo inanimado sin respirar eso generó en lo más profundo de la mente de todos los seres humanos desde siempre una profunda preocupación ¿qué es lo que estaba pasando con esta persona que hasta hace un momento estábamos disfrutando con él y ya ahora no nos contesta no respira y sigue siendo el mismo y está muerto Bueno, un personaje interestelar que siempre está muy atento a lo que pasa acá en Urantia es una brillante estrella vespertina una estrella vespertina de Nevagón así se llama esta personalidad cósmica la que nos hace el siguiente relato y por favor yo les pido que si ustedes tienen intención de ...meditar esto después por su cuenta y seguir investigando... ...tomen nota de cómo va este personaje interestelar... ...contándonos cómo se produce la evolución... ...desde lo más básico hasta finalmente lograr entender un poco más... ...y aceptar que hay algo después de la muerte que no sabemos qué es... ...pero que sí está ahí esperando. Aquí vamos a hablar hoy día de la buena suerte, la mala suerte... ...de la reencarnación, por ejemplo... ...de dónde viene la idea de la reencarnación... ...que por supuesto los seres interestelares... Al entregarnos esta información nos dicen que la reencarnación no existe. No forma parte del desarrollo evolutivo, al menos en este planeta, de los seres humanos. Vamos entonces con el documento 86 que está en la página 950 del libro Durante. Para los que no escuchan por primera vez este programa, yo les quiero recordar de que en mi programa salud y espíritu yo reservo una parte muy importante para contarles un evento cósmico de mucha importancia para los seres humanos que ocurrió en los comienzos del siglo pasado entre los años 1907 hasta 1950 y tantos donde se nos entregó muchísima información destinada a guiar la evolución espiritual de los seres humanos durante un tiempo que no podríamos precisarlo verdaderamente la información que nos entregaron es tan potente es tan compleja de que van a pasar muchas generaciones antes de que finalmente esto pueda lograr ser asimilado y asumido por las culturas humanas. Esta información está dirigida a todos los hombres, a todas las razas, a todas las religiones, a todas las concepciones. Y este libro Durantia está entonces desarrollado a través de una cantidad de documentos que fueron llegando a una comisión de seres humanos ...una comisión de contacto que se llamó... ...y ustedes pueden encontrar más información... ...busquen por Google, busquen en YouTube... ...hay muchísima información de esto... ...y el libro, si no lo pueden adquirir... ...está está en la página... ...www.urantia.org... ...y en el mundo hay muchísimos sitios... ...que están dedicados por lectores... ...del libro Urantia a difundir... ...estas enseñanzas... ...yo espero que el audio de este programa... ...les llegue bien porque estoy instalado en el centro... ...transmitiendo desde un café acá en el cerca del barrio Bellavista en más bien cerca al barrio Lastarria hoy día no alcancé a llegar a la radio así que desde ya le hago este despacho así que por favor Juan Carlos subamos un poco la música para ponernos en contacto con la revelación del libro grande documento 86 la evolución primitiva de la religión la evolución de la religión que partió del impulso de adoración primitivo y básico, no depende de la revelación. El funcionamiento normal de la mente humana bajo la influencia directora de los espíritus ayudantes de la mente es totalmente suficiente para asegurar un desarrollo así. El más primitivo temor pre-religioso del hombre a las fuerzas de la naturaleza gradualmente se volvió religioso a medida que la naturaleza se fue personificando espiritualizando y finalmente deificando en la conciencia humana. La religión de tipo primitivo fue, por lo tanto, una consecuencia biológica natural de la inercia psicológica de la mente animal en evolución, una vez que dicha mente llegaba a captar el concepto de lo sobrenatural. Veamos punto 1. El azar, la buena suerte y la mala suerte. Aparte del impulso natural de adoración, la religión evolutiva primitiva ...tuvo su origen en las experiencias humanas del azar... ...la así llamada suerte, los sucesos comunes... ...el hombre primitivo era un cazador de alimentos... ...los resultados de la caza variaban constantemente... ...y este dio origen inevitable a esas experiencias... ...que el hombre interpreta como buena suerte y mala suerte... ...el infortunio fue un factor... ...el infortunio es la mala suerte... ...fue un factor muy importante en la vida de los hombres y mujeres que vivían constantemente bajo el filo de la navaja de una existencia precaria y difícil. Recordemos, amigos, que esta estrella vespertina está relatando los, desde los orígenes de la raza humana hace más de 900.000 años. El origen, sigo, el origen intelectual limitado del salvaje tanto concentra la atención sobre el azar que la suerte se torna un factor constante en su vida. Los urantianos primitivos los terrícolas primitivos, quieren decir, luchaban por su subsistencia, no por un estándar de vida. Vivían una vida llena de peligro en la que el azar jugaba un papel importante. El temor constante de lo desconocido y de las calamidades invisibles pesaban siempre sobre estos salvajes como una nube de desesperación que efectivamente eclipsaba todo placer. Vivían en temor constante de hacer algo que quisiera volver la mala suerte. Los salvajes supersticiosos siempre temían el soplo de la buena suerte, veían tan buena fortuna como un signo certero de calamidades futuras. Este terror de la mala suerte constantemente presente era paralizante. ¿Para qué trabajar tanto y cosechar mala suerte? Nada por nada. cuando era posible dejarse llevar y encontrar la buena suerte? Algo por nada. Los hombres que no razonan olvidan la buena suerte, la toman como cosa natural, pero recuerdan dolorosamente la mala suerte. El hombre primitivo vivía en la inseguridad y en el temor constante del azar, de la mala suerte. La vida era un estimulante juego de azar, la existencia una empresa arriesgada. No es de extrañar que los pueblos parcialmente civilizados aún crean en el azar y manifiesten predisposiciones residuales por el juego de azar el hombre primitivo alternaba entre estos dos poderosos intereses la pasión de conseguir algo por nada y el temor de conseguir nada por algo este juego de la existencia era el interés principal y la suprema fascinación de la mente salvaje primitiva más adelante los pastores compartieron estos sentimientos sobre el azar y la fortuna mientras que los agricultores aún más recientes tenían clara conciencia del hecho de que las cosechas dependían de muchas cosas sobre las que el hombre tenía poco o ningún control. El agricultor se halló víctima de la sequía, las inundaciones, el granizo, las tormentas, las plagas y las enfermedades de las plantas, así como también del calor y del frío. Y puesto que todas estas influencias naturales afectaban la prosperidad individual, se las consideraba buena suerte o mala suerte.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 Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cierre de conmigo. Aquí esta estrella vespertina nos está contando cómo desde el origen de los tiempos, el hombre siempre está enredado entre los avatares de la suerte. Siempre hemos entendido que las cosas nos pueden salir bien o nos pueden salir mal, porque hay algo que ocurre, que es el azar, ¿no es cierto?, que nos puede perjudicar o beneficiar independiente de los esfuerzos que hagamos. Sigamos entonces lo que nos cuentan en el punto 2, en la página 86, respecto de la personificación del azar. Bueno, dice aquí el revelador. La ansiedad era un estado natural de la mente salvaje. Cuando los hombres y las mujeres caen víctimas de una ansiedad excesiva, vuelven simplemente al estado natural de sus antepasados distantes. Y cuando la ansiedad se vuelve realmente dolorosa, inhibe la actividad e instituye infaliblemente la Cambios evolutivos y adaptaciones biológicas. El dolor y el sufrimiento son esenciales para la evolución progresiva. Fíjense, el dolor y el sufrimiento son esenciales para la evolución progresiva. Fíjense lo que dicen acá para los seres humanos. No podemos crecer, no podemos evolucionar si no enfrentamos dificultades. Eso es lo que están diciendo. Sigo leyendo. La lucha por la vida es tan dolorosa que ciertas tribus retrógradas aún hoy lloran y lamentan cada amanecer. El hombre primitivo constantemente se preguntaba «¿Quién me atormenta?» Al no hallar una fuente material de un sufrimiento, se contentó con una explicación espiritual. Así nació la religión del temor a lo misterioso, el respeto a lo invisible y, Y el terror de lo desconocido, el temor a la naturaleza, se volvió a un factor en la lucha por la existencia. Primero por la presencia del azar y luego por la presencia del misterio. Qué interesante lo que dice aquel revelador. Fíjense, no sé si pusieron atención. Voy a volver a leer que la vida del ser primitivo era tan dura, incluso hasta el día de hoy hay tribus, retrógradas que todavía se preguntan de tanto sufrir ¿quién me atormenta? y al no hallar una fuente material originaria de su sufrimiento, se contentó con una explicación espiritual y así nació la religión del temor a lo misterioso el respeto a lo invisible y el terror de lo desconocido ¿Sigan? sigamos leyendo la mente primitiva era lógica pero contenía pocas ideas para la asociación inteligente. La mente salvaje no era educada, era totalmente no sofisticada. Si un acontecimiento seguía al otro, el salvaje lo consideraba causa y efecto. Lo que el hombre culto y civilizado considera superstición era tan solo ignorancia en el salvaje. La humanidad ha sido muy lenta en aprender que no hay necesariamente relación alguna entre propósitos y resultados los seres humanos tan solo ahora comienzan a darse cuenta de que las reacciones de la existencia aparecen entre las acciones y sus consecuencias el salvaje trata de personalizar todo lo que sea intangible y abstracto y de este modo tanto la naturaleza como el azar se vuelven personalizados como fantasmas espíritus y más adelante como dioses. El hombre naturalmente tiende a creer en lo que cree le convenga, lo que es de su inmediato o remoto interés. El auto interés oscurece en gran parte a la lógica. La diferencia entre la mente del salvaje y la mente del hombre actual, civilizado, es más un, una de contenido que de naturaleza, o de grado más bien que de calidad. Para seguir atribuyendo a causas sobrenaturales lo que resulta difícil de comprender, no es más que una manera perezosa y conveniente de evitar toda forma de trabajo duro o intelectual. Vuelvo a leer este párrafo Pero seguir atribuyendo a causas sobrenaturales lo que resulta difícil de comprender, no es más resulta difícil de comprender no es más que una manera perezosa y conveniente de evitar toda forma de trabajo duro e intelectual yo creo que muchos seres humanos de hoy día no se diferencian tampoco demasiado de los seres humanos primitivos porque esta frase que yo les acabo de leer se aplica perfectamente a muchos congéneres que hoy día nos, nos rodean todos estamos expuestos a estos miedos, sigamos leyendo la suerte es meramente un término creado para amparar lo inexplicable en cualquier era de la existencia humana. Define aquellos fenómenos que el hombre es incapaz de penetrar o no desea penetrar. Azar es una palabra que significa que el hombre es demasiado ignorante o demasiado indolente para determinar las causas. El hombre considera los sucesos naturales como accidentes o mala suerte solo cuando carece de curiosidad e imaginación, cuando la raza no tiene iniciativa ni sentido de la aventura. La exploración de los fenómenos de la vida más tarde o más temprano destruye la creencia del hombre en el azar, la suerte y los así llamados accidentes, sustituyéndola por un universo de ley y orden en el que los efectos ...son precedidos por causas definidas... ...así pues... ...el temor a la existencia... ...es reemplazado por la felicidad del vivir... ...el salvaje consideraba que la naturaleza toda estaba viva... ...como poseída por algo... ...el hombre civilizado aún patea e insulta... ...a aquellos objetos inanimados... ...que lo obstaculizan o lastiman... ...¿se dan cuenta? ...todavía el ser humano cree que las cosas tienen vida... ...que por eso le molestan, lo obstaculizan, lo lastiman. El hombre primitivo siempre creyó que todo era intencional... ...y nunca consideró que fuese accidental. Para el hombre primitivo el dominio de los hados, los dioses... ...la función de la suerte, el mundo espiritual era tan desorganizado y confuso... ...como la sociedad primitiva. La suerte se consideraba la reacción azarosa y temperamental del mundo espiritual. Más adelante el estado de ánimo de los dioses. material que vagamente visualizaba como la fuente de estas vicisitudes misteriosas de la vida aquí entonces nos contarán cómo fue que el hombre a partir del fenómeno de la muerte logra entonces ponerse en contacto buscando algo que, que no podía entender y que de alguna manera trataba de hacerle entender qué significaba la muerte vamos al punto 4 de este documento el concepto de la supervivencia de la muerte esto interesante el concepto de una fase supermaterial de la personalidad mortal nació de la asociación inconsciente y puramente accidental de los sucesos de la vida diaria sumados al sueño fantasmal. El hecho de que varios miembros de una tribu soñaran simultáneamente con un cacique fallecido parecía constituir prueba convincente de que el viejo cacique había realmente retornado de alguna forma. Resultaba todo muy real para el salvaje. ...quien despertaba de tales sueños... ...bañado de sudor... ...temblando y gritando... ...el origen onírico... ...los sueños... ¿eh? ...el origen de en los sueños de las creencias... ...en una existencia futura... ...explica la tendencia a imaginar siempre... ...cosas invisibles... ...en términos de cosas vistas... ...finalmente... ...este nuevo concepto de vida futura... ...en el sueño fantasmal... ...se tornó efectivamente el antídoto para el temor a la muerte asociado con el instinto biológico de la autopreservación el hombre primitivo mucho se preocupaba por su respiración especialmente en los climas fríos allí donde aparecía su aliento como una nube cuando exhalaba el aliento de la vida se consideraba un fenómeno que diferenciaba a los vivos de los muertos sabía que el aliento podía abandonar al cuerpo y sus sueños en lo que hacía todo tipo de cosas extrañas mientras dormía, le convencieron que había algo inmaterial en el ser humano. La idea más primitiva del alma humana, el fantasma, se derivó del sistema ideacional del concepto mezclado entre aliento con sueño. Finalmente el salvaje se concibió a sí mismo como un ente doble, cuerpo y aliento. El aliento menos el cuerpo igualaba al espíritu al fantasma aunque tenían origen muy claramente humano los fantasmas o espíritus se consideraban sobrehumanos esta creencia en la existencia de espíritus sin cuerpo parecía explicar la ocurrencia de lo raro lo extraordinario lo infrecuente y lo inexplicable la doctrina primitiva de supervivencia después de la muerte no fue necesariamente una creencia en la inmortalidad estos seres que no llegaban a contar más de 20 Difícilmente podían concebir la infinidad o la eternidad. Más bien pensaban en encarnaciones recurrentes. Había una raza antiguamente, y aquí ellos el revelador habla de la raza anaranjada. Leonel Alberto Rojas, la raza anaranjada. Y ahora en vivo desde algún lugar de Nevadón. Leonel Alberto, adelante por favor. <risa> hola chiquillos, hola queridos auditores Estoy en este minuto en el centro Estoy como acoplado, Juan Carlos Dale nomás, yo lo bajé, ya bajé ya, okay. Adelante eh, De algún lugar desde el centro eh, Hice este programa curiosamente, y como anécdota En un café que se llama Le Costo, ya Y fue el último parroquiano que quedaba ahí Y cuando me despido Le dije a los chicos, bueno, le dije yo uh, Hasta la próxima Y me dicen ¿Sabe, señor? Usted fue el último parroquiano la última persona que usó este local, este local porque lo acaban de vender y a partir de mañana cierra. Yo dije, lo lamento, pero <ríe> fue una curiosidad, una casaría. Mira, mira, estábamos conversando acerca de el origen de las ideas de trascendencia de la vida después de la muerte. Cuando yo les hacía el relato que ustedes están escuchándose un rato, estamos hablando de hace aproximadamente unos 600.000 años, ...700.000 años atrás. Así es que no es... ...fácil... ...ponerse en el lugar de mujeres humanos... ...porque nosotros ahora estamos llenos de ideas... ...de conceptos de cultura... ...que pensamos que tenemos una explicación para todo... ...sin embargo... ...si nosotros vemos... ...lo que pasa en este planeta... ...miremos el planeta como si fuera nuestra casa... ...hace unos días vimos en las noticias... ...que en Arabia Saudita... ...fue decapitada... ...una chica por el delito de difundir la idea de que las mujeres tenían derechos. La mataron. Y esa es en nombre de una cierta religión. Acá en Chile, ustedes están cada día enterándose de los delitos, de las contradicciones de personas que hasta hace unos años atrás era impensado. Nadie se imaginaba cuál era la realidad que estaba detrás de ellas. Entonces, la humanidad da la impresión como que no ha evolucionado mucho a partir de estas ideas de los hombres primitivos respecto de la faz, la buena suerte que hasta el día de hoy se maneja esos conceptos. Por lo tanto, estos relatos, estos documentos del libro de no son fáciles de entender. Esta generación tendrá que entender lentamente que las cosas, la información, le tienen que ayudar a cambiar sus conceptos. Pero sobre todo, esta información que le va a ayudar a mejorar su vida Porque en la medida que nosotros somos capaces de tomar el control de nuestras propias vidas, que es el destino del seres humano, nosotros vamos a tener un mejor destino. Y tenemos que abandonar estas ideas de que necesitamos de alguien, de un ministro, de un representante que nos venga a explicar cosas. Pero nosotros sabemos lo que está pasando con los representantes. Así que amigos, ahora, mientras Juan Carlos pone un poco a música, les voy a entregar unos datos para que ustedes se preocupen también de su salud. Les voy a dar unos datos prácticos que ustedes pueden utilizar para ayudarles a purificar su cuerpo físico, con algunos medicamentos homeopáticos muy baratos, pero que les van a ayudar a limpiarse, porque hay otra noticia que hace unos días salió, y hoy día la está viendo también en los diarios, el cáncer, el efecto negativo del cáncer, aumentó en esta última época en un 28%. Es decir, si antes se enfermaban 100 personas de cáncer, hoy día se enferman 128 personas, 28 personas más han enfermado que hace unos tiempos que se han Es decir, el cáncer aumenta. Y desde el punto de vista del concepto que yo manejo guiado también por unos maestros médicos, homeópatas hay algunos elementos que nos pueden ayudar a protegernos. Así que mientras Juan Carlos, por favor, te pido poner un poco de música para pararme un poco y le voy a dar y ustedes anoten, por favor, anoten, anoten, se los recomiendo. Anoten lo que le voy a decir y al que quiera hacerlo, hágalo y le garantizo que por lo menos se va a bajar un par de kilos cuando haga este tratamiento de limpieza corporal, eso sería Juan Carlos, espero bueno, acá la gente está muy motivada con el programa, una música interesante, un tema apasionante el libro Durantia, en la radio y la gente pregunta bueno, el terapeuta eh, atiende en Puente Alto, y por qué nos da el cáncer siempre ha hablado de la biodecodificación, nos pregunta Emilia Rosa, que está en sintonía. Sandra Bendaño, tengo cáncer a la tiroides y me han dicho que es muy complejo. ¿Qué puedo hacer, don Leonel? Gracias por sus consejos. Te agradecen a la distancia. Adelante, Leonel. Bueno, un saludo le agradezco a los amigos de la sintonía. Efectivamente, existen cosas que están pasando en nuestra sociedad, que nos, nos ha llevado a una situación tan complicada como esta. No es fácil hoy día, en esta sociedad, tener cáncer. Primero porque nosotros no tenemos la disciplina, no tenemos la costumbre de entender a tiempo que hay ciertos cuidados que tenemos que tener, que nos afectan eh, descuidos, nos afectan finalmente, y algo que nosotros vamos construyendo en tiempo, en años, pensamos que nosotros eh, con una bastilla mágica podríamos tal vez resolverlo y nos encontramos repentemente con la tremenda sorpresa de que no es tan fácil. Respecto a la afección de la tiroides, le quería comentar a esa querida auditora que mira, normalmente del punto de vista de la biodescodificación emocional de las enfermedades, la tiroides representa la preocupación por la sobre, por la existencia, por la sobrevivencia Cuando una persona está teniendo problemas eh, de, no sé, un ambiente de muchos testes, esta persona comienza a moverse eh, siempre con mucha agilidad, con mucha eh, ansiedad por sobrevivir, no solamente él sino que su grupo familiar, se ha comprobado que hay un defecto negativo sobre las células de la glándula tiroides y puede sobrevenir tanto un hipertiroidismo como un hipotiroidismo. En homeopatía hay Como rama complementaria de la salud, esto la homeopatía no es alternativa al tratamiento alopático, por favor. Hoy día la Organización Mundial de la Salud ya ni siquiera habla de medicinas complementarias. Hoy día habla de medicinas integrativas, es decir, estamos integrando todas las tecnologías, todas las técnicas para poder apoyar a la población que está enferma, porque mediante las técnicas tradicionales no da abasto el sistema de salud. Ustedes se fijan, el Ministro de Salud prometía hace un poco tiempo atrás que las, las listas de espera de, de, en, en los hospitales, al mínimo, o sea, máximo, podría tener dos años. y decir, hay personas esperando dos años por una atención médica. Mientras tanto, hay que buscar alguna solución. Bueno, por favor, la persona incluso que tiene este problema de tiroides, yo le va a dar ahora a Juan Carlos propósito de esta pregunta, porque lamentablemente mi tiempo no me da, no, me da, no doy abasto para... Eh, atender en Puente Alto muchas veces me estuve yendo a Puente Alto con mi queridísima amiga Carla Zurduy la abogada de Puente Alto estuve compartiendo un poco su oficina para atender personas pero en realidad me ha, me ha costado me ha costado hacerme el tiempo para llegar a Puente Alto yo estoy acá en el centro trabajo en el centro en el sector de Providencia y hoy día incluso no puedo llegar a hacer el programa allá pero mira le voy a dar Juan Carlos tiene más exacta la dirección pero si sí le voy a dar mi número de celular Y como les pedí que tuvieran lápiz y papel a mano para anotar los datos que les voy a dar, anoten mi número de celular. Es el 9 8942 1990. 9 8942 1990 y mi correo es leonel.rojas@gmail.com. Muy fácil, leonel.roja con un punto entre medio @gmail.com. Mira, yo combino técnicas de biocuántica, de, de unos instrumentos que se ocupan para hacer un escáner del cuerpo, muy exacto, muy preciso, donde yo puedo tener una foto del estado interno, hasta de las venas, de las piernas, de las manos, eh, muy muy fantástica la tecnología. Y esto me, me ha ido quitando cada vez más tiempo de descanso, porque es tanta la persona que me están pidiendo que los apoye y ojo, que esta tecnología no resuelve el problema. Son elementos de apoyo al diagnóstico. Pero sí, por ejemplo, sirven mucho para identificar a tiempo un problema que se puede estar gestando en la tiroides y que se está confundiendo con una depresión inexplicable, una depresión, un sobrepeso que no se puede explicar. Y esta maquinita que yo tengo, una de estas, me permite identificar un mal funcionamiento de la tiroides que ya es insipiente y se puede prevenir a tiempo ya. Pero por favor anoten lo que le voy a contar esto le sirve a todos, tengan cáncer o no tengan. le voy a comentar que si sí tienen unos medicamentos en la neuropatía, que sirven para limpiar órganos, que son los filtros que tiene el cuerpo, y esos filtros son el riñón, el hígado, el pulmón. También ayudan a limpiar el estómago y el páncreas. Ustedes pueden comprar estos medicamentos independientes, sueltos en una farmacia homeopática Hahnemann, en globulitos. Yo sé que Hahnemann los tiene casi siempre preparados. ¿Ya? Entonces, por favor, anoten, y después cuando Juan Carlos de Reproduzca este programa de nuevo si quieren lo vuelven a notar o si no me llaman, ¿ya? Cualquier cosa. Primero, para el hígado, para intoxicar el hígado, cardo mariano en D6. Diga, cardo mariano en D6, uno globulito, díganle que lo escucharon un terapeuta. Eso es para el hígado. Para el riñón, berberis. Berberis es que de comer, berberis en D6. Para el páncreas, senla. S -e -n -n -a, S-E-N-N-A, CENNA en D6. Así se escribió, CENNA D6. Entonces ya le dije el hígado, le dije riñón, le dije páncreas, ahora lo voy a decir para el pulmón. Para el pulmón, tu sílago en D6. Tu sílago en D6. Y entonces, para ayudar a limpiar el estómago, los intestinos, etcétera Nux Vómica en D6. Nucleómica en D6 Voy a repetir Hígado Cardomariano En D6 Riñón Berberis En D6 Páncreas Senna Se escribe S-E-N-N-A Senna En D6 Después le dije pulmón Susílago En D6 Y estómago Nucleómica En D6 Ustedes van a son? Cinco frasquitos Toman de cada frasquito cinco globulitos, los ponen en algún objeto en la mano por último y se y van a se van a echar a la boca 25 globulitos, debajo de la lengua lo dejan ahí. No importa. Yo le estoy dando la solución siempre, también esto lo podemos hacer en, en dilución en alcohol infantil y entonces se ponen unas gotitas con la lengua, pero pero yo no sé si en la farmacia herbolaria le pueden preparar esto en, en alcohol infantil. Anoten, si anotaron bien, ustedes pueden con esa listita Dice que en la farmacia homeopática que está ahí en Providencia, llegar al ayo, que lo hacen también en San Antonio, también en estación central 333. Ahí está la farmacia Hanemann, estación central, o sea, a la media 333. Ustedes ponen con la listita le dicen, por favor, puede ser que preparado, porque también lo pueden comprar independiente. Si logran hacer que se lo den en, en un frasco con gotitas, perfecto, porque se toman 15 gotitas unas tres o cuatro veces al día, lejos de la comida. ¿Qué efecto? ¿Qué efecto les produce? Esto lo que hace es ayudar a desintoxicar, a, a limpiar los órganos que son filtros. El hígado es un órgano que filtra a su auto, a mi amigo. Si usted tiene auto, usted le cambia el filtro la bencina al filtro de aceite aceita, se lo cambia cada 5.000 kilómetros. Nosotros también tenemos filtros. Nunca los limpiamos, no tenemos esa cultura. Entonces, de esta manera ustedes pueden limpiar sus filtros con estos medicamentos. Entonces se limpia el hígado, limpia los riñones que están filtrando la sangre, Limpian el páncreas, les ayuda a desintoxicar del páncreas, eh, el estómago, nubómica, los pulmones, tucílago. Bueno, no sé qué si me escapa de es lo que hace este efecto sobre el cuerpo? Permite que su plasma intersticial cambie su pH de ácido al que se llega por la alimentación con tantas eh, contaminaciones que tiene la vida, le ayuda a limpiar su plasma intersticial. Al estar limpio su plan interficial hace más difícil la proliferación de células cancerígenas que viven en ese ambiente tan feliz en ese mundo. Y esto les va a ayudar. Si usted combina estos medicamentos y se toma y toma bastante líquido, va a bajar un par de kilos de peso en un mes. No le puedo garantizar cuánto porque no lo estoy viendo usted aquí delante. Yo no estoy dando ese dato. ¿Por qué hay que tenerle fe a la homeopatía? Porque la homeopatía, la homeopatía ha ido superando un montón de barreras culturales que han tratado de imponer otras otras otros negocios que ven que esto le amenaza su, su nicho. La homeopatía, por ejemplo, hoy día se ocupa en animales. La homeopatía veterinaria tiene un tremendo avance. Es mucho más barato usar la homeopatía como medicamento y menos contaminante de los animales. Así es que ya no se puede hablar hoy día como mucho tiempo se trató de pensar a las personas que la homeopatía tiene un efecto placebo, que era para la mente de la persona, que era una, era para que se convencieran, pero que fuera un efecto psicológico, María, ¿ya? Ahora, la persona que mencionaba que tiene cáncer de tiroides, igual puede hacerse este tratamiento y le va a ayudar a desintoxicar su cuerpo y mejorar el pH de su cuerpo para que esté más alcalino. Junto con esto, y para terminar, les recalco una vez más coman sano coman verduras no más de dos no frutas al día coman carne muy poca una vez a la semana Compa, coman su, en lugar su lugar eh, legumbres un puñado de frutos secos al día después ayudar y dejen de tomar bebidas gaseosas dejen de tomar bebidas gaseosas y por favor esas bebidas energéticas que están de moda esas son para personas que se entrenan con un alto nivel de exigencia son para atletas usted que va en el metro y que está cansado porque se bajó todo el día, no le va a hacer el efecto que cree tomarse una energética. Lo que sí usted va a hacer, se va a agredir su páncreas. Porque ese es un golpe de azúcar tremendo al cuerpo. Lo mismo pasa con ciertas bebidas ganchosas que no quiero nombrar, ¿ok? Bueno, amigos, de Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta. Eh, sí, Leonel, acá llegar una pregunta de parte de Natalia, que está escuchando el programa desde Pirque. Me dice, qué interesante el programa. Y me dice, bueno, se nos viene casi una semana, fiestas patrias cómo cuidar el hígado, el páncreas, lo acaba de mencionar el amigo, pero la gente no hace caso, se embriaga. ¿Qué debemos hacer? ¿Algún tipo de meditación para para conectarse con nuestro ser espiritual? Por supuesto, por supuesto. Mira, primero que nada hay que quederse. Nosotros nos, nos han acostumbrado a no pensar en nosotros. La sociedad, la cultura del día, la cultura del consumismo, hace que usted está más pendiente de la tarjeta de crédito, de la deuda que tiene que pagar a fin de mes, que de su salud. Sí, mire no, la salud no tiene precio no tiene valor y eso sabe cuando se aprecia cuando la persona está enferma viene las fiestas patrias para mí la fiesta más bonita del año porque es la única fiesta chilena realmente hasta por ahí pero es la ésta no, no, es no se compara con la navidad no sé que son fiestas tan bonitas pero no son de origen chileno usted puede perfectamente tener una excelente fiestas patria coma su, su asado de, eh, su asado a la parrilla más sano porque las toxinas caen al fuego pero no no se llene de comida y ojo, el postre dos horas después de comer típico que la gente hace su ricio, asado mezcla eh, longanizas con mayonesa no es el choripán, el pebre, el asado de chancho costilla, todo eso y después que está bien lleno se mete una torta o un postre dulce eso es nefasto para su salud y para su digestión si quiere comer un helado de durano con crema o una torta, hágalo por lo menos dos horas después que haya comido me va a agradecer el dato, porque no se va a hinchar no va a tener acidez y le va a ayudar a su cuerpo a hacer una ingestión más saludable. Bueno, lo único que yo le diría nomás disfruten las fiestas tanto como las voy a disfrutar yo en lo que pueda, pero no se excedan. Esas chicha, esa chicha basura que venden, que quien sabe qué origen tiene, no la consuman. Si no están seguros de la procedencia de la chicha no la consuman, porque muchos inescrupulosos que hacen esta cuestión plus en esta época y le ponen como edulcantes chancaca diluida y otras cosas y esas es, ...veneno para el páncreas... Y si coman sanito... Eh, ...fíjense que la carne esté... ...ojalá, yo prefiero siempre cerdo o pollo... ...que se confunde menos con la de perro... ...porque también estos sinvergüenzas... ...muchos hacen desaparecer tantos perros vagos que hay... ...y los venden de ver... ...hay mucha acusación incluso contra grandes restaurantes... ...que expenden carne de perro... ...bueno... ...eso, ahora si no quieren comer carne mejor que mejor... ...coman harta ensalada... ...bailen harta cueca... Tómense unas buenas cervezas que a lo mejor son más saludables que las coca-cola y desa porque no tienen azúcar y ni, ni, ni enduzantes ni preservantes ni colorantes ni una tontera y pase lo super viva chile un año más de independencia recuperemos la claro y eso nos pues, juan carlos alguna cosa o si no para explora el programa no muchas gracias leonel alberto rojas despídase bueno yo saludo a todos los amigos próximo jueves espero estar allá con ustedes por la radio voy a seguir trabajando el tema de la ¿Cómo fue que el ser humano logra esa conexión con una idea de más allá? Y hoy día yo les relaté lo que nos cuentan hasta aproximadamente, ahora unos 400, 500 mil años atrás, cómo el hombre fue evolucionando y después cómo empiezan a entrar esos conceptos filosóficos y religiosos y finalmente llega la idea de la reencarnación, que la reencarnación, según lo que nos cuentan desde afuera de este planeta, no existe. No existe la reencarnación de dónde viene esta idea y ahí nos la vamos a contar y vamos a hablar en el próximo programa y también vamos a seguir hablando de técnicas para mantener la salud un abrazo para todos, buenas noches, pasen los chanchos en estas fiestas pachas, pero cuídense chao Juan Carlito, un abrazo